and say they're gonna clown Hola, buenas tardes, te recordamos que s n t o n i z a s el 101.8 de la FM. Escuchas Radio Topo.、Si、mando... Y lo que aquí empieza es tu cita de dos semanal con el escal, reggae y demás ritmos calientes. Empieza por algo más de escándalo en las ondas. La Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas.、Uh, siempre cam vamos cambiando de, de tercio de horario. Sí, pero bueno, por lo menos hoy es 7 de mayo, domingo. Sí, 7 de mayo, o exacto. Domingo, comenzamos el programa hoy, mañanita. Estamos desayunando en la radio. Buena cerveza、mm. que tenemos para presentaros y una arristrada de, de novedades que nos han llegado aquí en el staff de Escando a las Ondas y que pasaremos pues, a hacerlo propio con las mismas. Así que sí, lo escucharéis durante todo, todo el programa. Una detrás de otra y hasta donde lleguemos. No digo que no digo que no digo. Una horita de programa, ya sabéis. Que... Y bueno, tenemos, bueno, también tenemos muchas convocatorias que, que comentarte. Por lo menos para la, la gente de Zaragoza. Tenemos conciertos, creo que c a e n para q u í p a p Manners. Tenemos pinchadas. La semana que viene tenemos a la、sí. gente de y a l House en la picaraza.、Eh, luego os iremos comentando más detenidamente cada convocatoria. Y q u e más, q u e más, q u e más. Bueno, tenemos el y a l House que llega adentro un poquito. Por supuesto. En junio, semana, el mes que viene, pues ya tenemos el festival de que esperamos todos los años, de Yell House, que esperemos que nuestros compañeros. No, no queda nada. Es verdad, es que queda un mes. Queda poquito, sí. e s p e r a m o s que nuestros compañeros de Yell House bajen pronto por aquí para a llegaros más noticias de lo que es ese magnífico festival. Estaros atentos y atentas a las redes sociales, que ya están publicando pues, los artistas que van a, van a acudir al festival, tanto las bandas que van a actuar como también la, los DJs. Eh, la presentación, creo que la presentación, ¿no? una charla que van a hacer el día y el viernes. Bueno, pues un montón de actividades que esperemos que dentro de poco os l o podamos relatar aquí con los c de la organización de Yell House, que como sabéis, pues bueno, siempre tienden a pasar por aquí un programa tras otro. Que lo、no、digo, que lo、no、digo, que lo、no、digo, que l o、no、digo. Y como siempre, pues recordaros, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-291398 o escribiéndonos a e s c a n d a l o en las ondas.com. arroba g m i l Si queréis descargaros el programa, escucharlo en directo a través de internet o bueno, descargaros cualquier otro programa de la maravillosa parrilla de, de esta radio, pues os pasáis por radiotopo.org y ahí tenéis a un montón de gente, cada uno con su pedrada en la cabeza, pues c o n t a n d o Sus cosas. Por supuesto, agradecemos aquí a nuestras radios hermanas que siempre nos remiten.、Oh、compañero,、yeah. tú que te la sabes también. Venga, son Reg FM desde Girona, Contrabanda desde Barcelona, Radioactiva desde Alicante, Radio Almaina e s d e Granada y para toda la galaxia,、eh, Radio Encadenada.org y Ovejas Negras. No、digo... Venga, queridos, sin más dilación, comenzamos el programa. Y los, las o s l que nos escucháis, lo sabéis, pero si no os lo v o d e m o s a decir, comenzamos siempre nuestro programa de radio con la birrería Escándalas Ondas, nuestra sección dedicada a cerveza artesanal. Hoy tenemos una cerveza un poquito especiada, especial, vamos、sí. a decir así. Fuerte, como para empezar bien, un desayuno、mm. en radio.、Hostia. Y es, es una Chimay. Una, volvemos a las,、sí. a las cervezas de Badía. Sí, gran reserva, edición especial 2022. Bla, bla, bla, bla. Un botijo de estos de 75 centilitros. Y bueno, a ver, pasé las 11 de la mañana, pues es una cerveza así dulzona, 9 gradacos. Bien, para desayunar, ni、bueno, tan mal. La, la presentamos ahora, ¿no? Sí, a p e r t u r a en directo no va a haber porque es con corcho, entonces nos hemos tomado la libertad de abrirla a fuera, ¿eh? porque, bueno, pues para prevenir <risa> posibles accidentes. <risa> pues, así que. La hemos abierto fuera y, de hecho, pues ya queda, queda el culín. Así que sí, es verdad, nos hemos、sí. adelantado un poquito <risa> y la hemos ido probando. Así que, compañeros, dos honores. <risa> y comenzamos. Venga. A ver. 何 Me había quedado dolor en la cabeza de los arpiones sonando de fondo en la b i r r e r í a de escándalas ondas, como no. Y como ya os avanzábamos antes de, de llegar a la sección del programa, hoy tenemos a la Chimay una edición especial que aquí el compañero ha adquirido y que tú sabrás. Eh, sí, eh, a ver, de toda la balda de la gran superficie a la que he ido.、Eh, Creo que era la única que no habíamos probado. Y digo creo porque yo creo que está ya la moscata, pero bueno, yo qué sé. Como, como ya voy clareando para aquí arriba, cada vez me siento más identificado con las abadías, ¿sabes? La parte de la cabeza. Digo yo qué sé, pues para un domingo a la mañana voy a coger. Mira, suena el ping. Voy a coger una de estas. Y bueno, pues eso, como hemos comentado antes, ¿no? una cerveza de abadía de estas de 9 gradacos.、Mmm, tira dulce, pero no demasiado. no l l e g A A mí me cansan enseguida las dulces y esta. Sí,、Seguimos. voy a llegar justo i c a acabarla, pero bien. Seguimos con las de abadía, sí, efectivamente son cervezas mucho más dulces. Tienen un a m a r g o detrás que tampoco casi.、Eh, bueno, se nota. Bueno, es,、eh, tampoco es de lo, de lo más característico de la cerveza. Y sobre todo,、pues、ese dulzor que también envuelve también ese, ese alcohol que tiene, en 9 grados,、sí. que, que bueno, pues hace. te tiene que gustar, ¿eh? Te, te, sí que es cierto que yo con el, coincido con el compañero en lo que son cervezas de este tipo que cansan un poco, ¿no? A la hora de tomarlas, luego al final se hacen un poco repetitivas en la boca, ¿no? No son como, por ejemplo, a mí las hipas que, que me gustan y. y volverías a tomar otra, por ejemplo, en este caso sí que se hacen mucho más pesadas que, que otro tipo de cerveza. No obstante. Había que traerla aquí escándalo, ya que, como decía el compañero de la m a l d a la única que no hemos, que no hemos presentado. Sí, así te lo digo, ¿eh? es que ya no sé qué vamos a hacer. Sí, de todas formas, sí que están sacando cerveza, las cervezas, bueno, las fábricas cerveceras están sacando cosas por ahí que esperemos que nos lleguen dentro un poquito. Sí, bueno, y pronto en Radiotopo es todo, no se puede decir, pero. Vamos a sacar un elixir. Ojo, cuidado. Elixir bucal. A, a, a, a, hasta h í p o l e Bueno, ya, ya os iremos informando en, en siguientes programas del elixir que dice el compañero que va a salir dentro de <risa> poco con marca Radiotopo. Estaros atentos y atentas. Y venga, después de presentaros esta chima y esta, esta edición especial, vamos a maridarla con un poquito de música. Ya sabéis, nosotros la maridamos con música. Y, y bueno, ya t e nos e m Nos llega una cosita nueva por aquí, directamente de s u s k a d i Gracias la gente a Panche Records que nos hacen llegar este LP de los Bilbo Maddies. Sí, es un CD que se editó en su día.、Es、bueno, se, se editó como CD. Un, ¿sí? un CD que se editó en su día como un CD. <risa> Me explico muy bien. Pues eso, salió en su día el CD y ahora, pues años después, aunque la banda hasta unos años sin estar en activo,、eh, pues e ha sacado el LP y de hecho ahora la banda va a dar una serie de conciertos, pues como de, como de despedida, porque en su día, pues por lo que fuera, no, no pudieron hacerlo.、Eh, la verdad que Bilbo Matics creo que es una banda que hemos visto en directo, aunque tampoco estoy muy seguro, yo creo que,、sí. yo creo que en Ghecho los vimos alguna vez. Sí. Pero la verdad que tenemos muchas lagunas, entonces estaría muy bien aquí hacer una, un saludo, Paul.、Eh, aquí teníamos que, que hacerle entrevista a alguien o algo para que nos cuente un poquito más. Sí, sí, teníamos que. Sí, te, bueno, te, te, te, todavía quedan la gente de p a n s e c o s que por cierto, muchas gracias por la. Por, eh, a Pablo, por esta semana, por, por adquirir unos fanfiles que dentro de poco presentaremos por aquí. Y luego estaba mirando aquí, exacto, y esto es lo que tenemos que presentar: el Ruidari d Eguna, el próximo 20 de、mm. mayo. En, en Guernica,、eh, un, y ahí、eh, actuarán. Cartelazo, eh. Hombre, cartelazo, ahí actuarán. Te, a ver, lo tengo por aquí: Bilbo Matics y luego también Mosquito Bite. Y luego tienes desde la una de la, de la tarde Poteo Soul System.、Eh, pasará pues, a, la, a las tres de la tarde: Verso Reggae Vizcaya, Litti Verso Swag. Y luego, pues bueno, muchas más cosas por aquí. Que, y luego, por último, terminar con la pinchada de Shirkorka de Mondra, que por cierto también le mandamos la la, sí, sí. los agradecimientos por las la gestiones. Lo que pasa que al final no llegaron a un buen término, ya que el, la banda no pasó por su pueblo. <risa> Él sabe lo, en lo que nos referimos. El hombre que llevó el esquí j e r r e de Euskadi estará pinchado para cerrar el. Y puso de modo el Calimocho. casi nada. Pues Rudelaria y Aguna. Además, se hace. Creo que el año pasado estuvimos en Astra, que es un centro social que tienes ahí. En Garica, n gente súper maja.、Eh, el, el sitio es para verlo y para, sobre todo para, para participar en las actividades que realizan, que son muy diversas. Y entre ellas el Rudelaria y Aguna. Que además el año pasado creo que fueron los manetofones. Los acompañamos a los magnetos, nos lo pasamos genial. La gente de, de la sala y del, del centro social nos trató genial. Pero vamos, que por cierto, todavía nos queda una entrevista pendiente con ellos. Mi copia y ellos... habla el plural, pero yo no pude ir. Cabrones, <risa> cabrones. Te, te lo perdiste, pero bueno, que, la verdad que lo hicieron muy bien los manetofones. También actuaron a Catch. Eh, la, la comida estuvo estupenda. <risa> no te voy a dar más detalles. Y este año, de todas formas, compañero, este año también lo, lo puedes, puedes, puedes acudir. 20 no, de mayo. No, hijo, no. Que trabajo también. Vaya, vaya. El metal está.、No. Pues se nos había propuesto hacer un b a ñ o ¿cómo es? Un bus、Uy. del amor. Sí, sí. Había llegado una propuesta a hacer un bus del amor. Pero es que el, 20, el día 20 hay muchas cosas. Sí, no, la verdad es que no vamos a poder a hacerlo.、Uy. Pero sí que nos lo apuntamos para años siguientes, porque ya os decimos, Rudenari Guna merece la pena acudir, tanto por el espacio donde se realiza, por la gente que va, por, bueno, por las bandas que actúan y bueno,、pues、el buen ambiente que, que siempre se vive y los grandes conciertos que se realizan.、Eh, venga, vamos ahora con Bill Momatics. Pues, pues empezamos el programa. Recordamos este rudo del área Guna y comenzamos con, con los Bilbo Matics directamente desde Punch Records. Sí, bueno, eso, agradecer a la gente de Punch Records que sigan editando en vinilo y, bueno, yo especialmente, pues que hayan editado un LP. A mí ya sabes que me privan los, los discos grandotes y más un, un LP, pues que estaba ahí. Lo que pasa es que faltaba, pues eso, plancharlo en plástico.、Eh, Bilbo Matics, pues es una banda que en su día nos gustó mucho. Yo, la verdad, que no estoy muy puesto en la historia de la banda, no sé qué pasó o no qué pasó. Pero bueno, ya buscaremos a alguien que, sí, que、bueno. nos cuente y ya soltaremos a qué haremos. a s o l l a Crónica para, rosa. Para entrevistar. <risas> sí, y vamos a leer algo del LP, pero entre que no me he traído la s gafa, s y que está todo en su agili, no entiendo una mierda. <risas> Así que nada, que hable la música. Sí, ¿Eh? venga, vamos a maridar esta magnífica cerda que estamos tomando con otra magnífica banda de Euskadi, Bilbo Matics.、Eh, si l o podéis, la veis, veis en directo, que merece mucho la pena. Sí, Por、señor. ahora, os dejamos un tema de esta reedición que es. s a c a d o de i n v i n t i ó Eso sí, correr porque creo que dan tres bolos. Uno es el del de Rudelari y Guna, y luego deben dar un par más, y ya, otra vez, bomba de humo. Así que, pues eso,、no、quien lo, quiera que corra. No lo perdáis, vamos con Carola, un t e m a z o de esta magnífica banda. Bilbo Matix. o b i s m o Atix, Carola, y esto no sé qué me aparece por aquí en un recopilatorio. s <risa> e le va un poco la mano con, el, con la caña, pero a ver. <risa> a、sí. a, ¿A, a quien no se le va la mano con las cañas. Efectivamente. <risa> Que, bueno, vamos a empezar con novedades rusientes que n o llegan por aquí.、Eh, ya os habíamos dicho al inicio del programa que tenemos un montón de cosas que presentaros hasta lo que llegue. Una horita de programa, así que iremos desgranando poco a poco con novedades y luego también con convocatorias. Sí, intentaremos no hablar mucho y dar tiempo a soltar, pero bueno, nueve grados de cerveza, pues, pues igual, igual nos hacen <ríe> hablar. Así que no sé, vamos, va, vamos con la s convocatoria. s Vamos con ello. <ríe> Bueno, tenemos a Mosquito Bite, se,、eh, eh, se fuerza la máquina, una versión, creo que del Cato Pérez, que, que han editado por aquí, que ahora os presentaremos. Pero bueno, antes de ello, creo que decía el convo, compañero, vamos con las convocatorias y la semana que viene tenemos un, una que no podéis faltar. Sí, además es doble, se,、sí. se celebra en dos ubicaciones distintas, no va a hacer falta que、Ahí、os、es. partáis, sino que primero va una, luego va la otra, y además en un orden muy lógico. p e r d o n a compañero, que estaba buscándola y creo que me había confundido con la de este fin de semana, con la que fue el viernes, y ahora no encuentro cuál es la otra, maldita sea. Pero bueno. u n a pinchada en la picaraza. Eso, el sábado en... a la mañana. Efectivamente, pinchada en la picaraza, a partir, que, que será a partir de las 12 de la mañana tenéis un, una pinchada presentando también, creo, el single de los manetofones. Puede ser, sí. sí. y también presentando el Jen House, ya sabéis, el festival que se desarrollará e n próximo junio, 9 de junio, 10 de junio, aquí en Zaragoza, en el que actuará esta banda que nos vamos a poner después, que es de Mosquito Bite, junto a, a los magníficos Bandits. Y luego, posteriormente, durante el día, pues habrá pinchadas. Y el día anterior, el viernes, tendréis también una charla aquí en, el, en la, la Vía Láctea, Centro Social Vía Láctea. Y bueno, más cosas que eso iremos desgranando en otros programas.、Sí. Eso, pues la presentación sábado que viene a partir de las 12 en La Picaraza, que es una librería tienda discos, ¿no? Ahí en San Pablo. Sí, exacto. Y luego a las 3 de la tarde, pues el evento, como ya se habrán abierto los apetitos, se trasladará al Gilda, ¿eh? sí. el bar de los vinagrillos. Sí, que lo tenéis en la Almozara. Eh, la picaraza la tenéis en la calle Las Armas, concretamente e la calle Las Armas 78 de Zaragoza. Es una tienda de discos muy chula.、Eh, tienes b、bueno, algo s tienes t t a a n bueno, e de SK, a libros y demás. Y que pues bueno, pues van a hacer una, un, un pequeño b e r m u pinchada. Y luego, dice el compañero, Luego nos vamos hasta la a l m o z a r a Ahí al. Al g i l d a donde también tenéis buenos vinagrillos, tenéis buen ambiente, buena cerveza. Y burret. Y burret,、eh, ya sabéis, Coca-Cola con l i c o r de cabecé, ¿no?、Oh, yeah. es, o, o lo que、sí. sea de Coca-Cola o, o tal. Y bueno, pues ahí estarán pinchando también pues, mucha más gente. Creo que viene, pues, que e Vicky Jones,、eh, la o e n House Army y. Vicky, creo que también pincha. n Vicky Jones, sí. Y、oh. creo, que Pablo, creo que también Paco, Paco de Manetofones también va a estar a los platos. Vamos, tenéis unos DJs de relieve para un fin de semana, para un Vermú que podéis disfrutar. Y desde aquí os lo recomendamos. Hay comida, hay música, a l i cates, hay de todo. O sea que. Sí, que no. No vaya, que no vaya, se lo pierde. No podéis faltar. Y para amenizar el Vermú, o por lo menos la convocatoria del Vermú, os, os vamos a poner un tema de los Mosquito Bites que acaban de editar un single que se llama Se fuerza la, la máquina. Una versión del Gato Pérez a ritmo de reggae, skinje r reggae. Que, que bueno, suena、sí. muy bien. Es una banda, pues bueno, de las que lo está petando ahora, aunque algunos sean ya muy viejos conocidos. Y la verdad, bueno, pues lo están haciendo muy bien, están dando un montón de bolos. Y nosotros aquí en Zaragoza, concretamente, pues eso, los podremos ver en directo el 10 de junio en el j a l l House Reggae. Así que de momento os dejamos con este single ¿Y que si, sacaron. Y, y si no me equivoco, es una p o r c i ó n de Charlie Brown, ¿no? De, además, por lo menos tiene su. Sí, tiene toda pinta. Tiene, el, de, el estilo. Tiene su estilo, <ríe> ese estilo gráfico. Que, que tanto nos gusta y que lo caracteriza, pues vamos, pues eso, vamos a escucharlo. Venga, d e mosquito bait, se fuerza la máquina. Género divino. 10, 101:8 de la FM, e s c u c h á i s Radio Topo y es como siempre: estos escándalos, ondas, t ú t i a de dosis de manal con el Sky, el rey y demás ritmos calientes. Seguimos con más novedades y esta vez nos que se unen los mexicanos con los rusos. <risa> <risa> <risa>、eh, menudo, menudo lío aquí que tenemos:、eh, Lollipop Lorry con los Auto Control Army han editado una canción que se llama Love, <risa> amor. Sí, la, a ver, la verdad que la, la canción suena muy bien. Yo lo que pasa es los Lollipop Lorry, esto es una banda. la Rusa, pues que últimamente están sacando muchas cosas, pero yo creo que directamente ya se han debido afincar en México. Esto no sé si algún oyente mexicano que sabemos que los hay nos está escuchando, por favor que nos escriba y、igual. nos diga. Pero yo creo que esta gente debe estar viviendo en México porque no hacen más que sacar cosas ahí. Igual l o queda muy bien Putin, vete a saber. No lo sé, igual les tocaba, Me voy a、eh... pero eso vamos. Una banda rusa que hemos puesto por aquí y bueno, y Out of Control Army también los hemos puesto. Sí, los hemos puesto varias veces. Varias Además, es un pedazo de banda que desde aquí recomendamos.、Eh, hizo unos discos geniales y creo que, bueno, bueno ha sonado un montón de temas suyos.、Eh, incluso tenemos, tenemos contacto con la banda porque siempre le mandamos alguna cosa de escándalo y nos reciben muy, muy cordialmente.、Eh, pues nada, vamos a escucharla, ¿no? Eh, sí, pues eso, os dejamos con este tema que salió ya hace tres meses, pero bueno, que no nos da No nos da tiempo a más. Así、sí, u、bueno, pues, En、eh, cuanto podemos, sacamos las cosas. Se llega a lo que se llega y a lo que no se llega, se llegará después.、Venga. Out of Control Army con l o l l i p o l l o r r y el tema Love. He is very, very extraordinary. He's、e、even more than anyone that you are. Bueno, pues vamos a. Vamos con más novedades. Sigue sintonizando el 101.8 de la FM. Sigue sentado、no, i topo. topo. Pues nada, como dice el compañero, más novedades que tenemos por aquí. Y esto, explícamelo, compañero, que no los conozco. Son los Comi s s h a f can f i m Canción Tina, de, de Fruit Records. Sí, es que además me viene a huevo. Porque esta banda es una banda suiza. Yo siempre la he confundido mucho con la del amigo. El de Don Cosmic, el de, aquí, el de Barcelona,、mm. que sacó el Planes, libro este de partituras,、eh, Josep Blanes. s í Que sacó el libro de partituras, pues que bueno. Por, que ha, por cierto, ahora tiene otro Berkami, ¿no? Sí, ha sacado, otro... bueno, está en ello, sacando la segunda parte del de libro de partituras. Así que quien esté interesado en ello, pues que se meta en Berkami. DC6K i s s volumen 2,、uh -huh. pues eso, pues era otra sartenada de partituras. Que bueno, yo, yo creo que es una cosa maravillosa. Sí, y, no sé. Además, ¿no? a j o s e f ya lo tuvimos aquí, lo hemos tenido en varias ocasiones. Estuvimos presentando pues, ese libro de partituras que, que sacó en su momento. Que también participamos en este, en este también participaremos. Para te, y lo más seguro, a ver si hablamos con él también lo tenemos en otro, en otro programa. Y, y lo que dice el compañero, pues los clásicos del SK lo tenías en partituras、sí. y, bueno,、pues、de un músico que, bueno,、pues、ha actuado como un momento de bandas y que sigue actuando. Con su、sí. propia banda. No, a ver, y que es una cosa que, yo qué sé, nosotros cuando éramos c r í o yo te lo digo, yo hubiera matado por tener partituras. <ríe> ¿Cómo、pues, no, bueno, hay que pues... saber leerlas? Bueno,、ah, bueno, pero a ver, cada uno tiene que hacer su parte. Entonces, pues oye. Pero la verdad que es una iniciativa muy chula, así sí, que bueno, que,、sí. que lo sepáis, que quien esté interesado, pues se meta a ver Cammy, D6K Volumen 2. Y bueno, la cosa es que Josep Planes tiene a los Don Cosmic. Sí, exacto. Eh, c、claro, Luego a r o l está esta banda suiza que es Cosmic Suffling. h、eh, Bueno, no sé, todo se mezcla en la cabeza. Mi cabeza aparte es como una hormigonera, así que. Pero, pero、bueno. está bien, está bien. Así、sí. anunciábamos también otro tema interesante、Ay. de Don Cosmic y y u s h a Planes de, de ese magnífico.、Eh, bueno, de, esta, de este nuevo proyecto que está, de, que está teniendo en esos momentos. La cosa es que los suizacos estos han clavado un tema raro, bueno, bueno. Así que os vamos a dejar con ellos con Cosmic Suffling h y el tema Tina. People know who they are. Seguimos con más novedades aquí en Escándalas Ondas y nos vamos con b o s Capone, Ampazi, z、eh, con los Deucesions.、Eh, s Una magnífica banda y con Tony Dorados. Magnífica banda que nos llega por aquí. Nueva, ¿no? Esto ha salido hace poquito. A ver, compañero, tú q u e h a s t e yo. Sí, hace, hace un mes es un, un LP que salió hace poquito. Y bueno, igual deberíamos haberlo puesto para acompañar a la birra, porque la birra era belga, los obsesios son belgas, pero ya sé. Bueno. bueno, nos vamos a saltar、ah. tal, tal, como siempre, un poco anárquico, ya sabes cómo sale el programa. Sí. <risa> <Mola>. <risa> <risa> pues nada, os vamos a dejar eso. Con un temita esto, la verdad que, que es un, un LP que está, está bastante bien. Y bueno, vamos a dejar con un tema que se llama, ya que hoy es el día de la madre. Ay, la ¿eh? mamá, la mamá. Tú tienes una mamá en casa. Así, bueno, todos tenemos una, claro.、Eh, vamos a dejarte con este tema. Va, para todas las mamás del mundo, Queen of the World, de Bosca, Pone y Patsy. あっ、なお、なお。 Mucho, mucho, mucho más, más allá. No sé dónde son estos, pero、sí. por estos lares no lo pisan.、Eh, no, yo, yo tampoco lo estamos buscando ahora. yo creo que, Pues indonesios, creo que tienen que ser. Claro, es un.、Eh, banda porque, que se llama Braves Boy, creo que es la primera vez que son aquí a en Escando a las Ondas. No, han sonado, han sonado porque tiene un montón de mierda ¿Ah, que, sí? bonita, que además mola. Pero eso, indonesios, malayos. O sea, pues la verdad, estaba escuchándolo antes de venir al programa. Me ha gustado ¿eh? el tema, ¿eh? t i e n e unos temas curiosos. Además, está muy bien tocado. q y s Es una banda, pero que merece.、Eh. Además, esa zona la tenemos un poco、eh, no explorada. Sí que hemos hecho algún Scar Round War. Y、sí. alguna banda hemos s a l d o por ahí de, de, de esa zona. Pero, pero es para, para revisarla, ¿eh? O sea, porque sacan bandas <risa> bastante bien. Ay, porque es e tema. <risa> Pues eso, Braves, voy, hay... besar q u e paga. Sí, el tema.、Eh, hay bandas muy chulas por ahí, de hecho hay. ¿Cómo era? Bueno, y, pero... y luego hay una escena que hay. Bueno, mucho. Sí, sí. O sea, además, hay gente, o sea, Mogollón de Peña, que, que tiene una escena bastante concurrida, con conciertos, con bandas, además de todo, de SCA, desde LOY y mucho skin, y bueno, en fin. Sí, además los indonesios así. Con de skin malotes son muy graciosos. <risa> bueno, sí, eso. A ver, que hay, hay una escena. Bueno, yo no sé si es potente o no. Desde aquí de fuera, la verdad que sí que se ven muchas cosas.、Hombre. En Tailandia hay bandas muy buenas. Y, y... luego también te hacen pinchadas.、Eh, tienen, tienen clubs.、Uh -huh. tienen, o sea, están, es, sí, se, ver, se, se manejan por ahí.、Eh, de momento, bueno, pues eso. Dejamos con los Braves Boy y el tema Besar. Que pala. you、mm -hmm. タングワクトジャンコカルマラサカンジャガハピト bisa nanti kau seperti aku. Jangan <J angan S 1> kau b ン s a <besar> パ kepala. Despedimos, ya el programa、Bien. ya termina. Una horita de programa, como ya sabéis todos y todas. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene.、Recordar、de acordar de este magnífico Bermú que, que le tenemos en la picaraza. Y posteriormente, sí, las citas son a las 12 en la picaraza,、Corto. a las 3 en el Gilda. Los que no seáis de Zaragoza, pues os jodéis, os busquéis la vida, o si no, cada hombre, uno ve, en su o, sitio. O, o, os venís a echar el v e r m ú que tampoco、eh, pasa、eso. nada, luego podéis、sí. seguir la noche, o sea, que, o la tarde. Para <ríe> los habitantes de aquí de la orilla del Ebro, pues eso. A partir de las 12 en la picaraza, a partir de las 3 en el Gilda, y bueno, pues hasta que cada uno pueda. Cada uno p u e d e s a c e r todo. Además, estamos presentando el nuevo disco de lo, bueno, el nuevo disco. Ya lo presentamos en su momento de los Manetofones y también el Jell House、sí. Festival. que dentro un poco... A ver, a ver si conseguimos vender las últimas copias que nos quedan del single de los Magnetos.、Eh, están volando. Están volando, señores y señoras. Así que ya saben, no cojan su propia copia, llamen aquí o, por sí, lo menos, sí, sí, o si no,、sí. se pongan en contacto con los Manetofones, con la gente de Jell House que os lo hará llegar rápidamente. Eh, que quedan muy poquitas copias y las estamos liquidando enseguida. Vengan, Chalbermu. o <ríe> Así que, venga, vamos a terminar ya con un grupo, Rockstar Rockers. No conocemos nada de esta banda. No, de este sí que ni puñetera idea. No ha sonado nunca aquí en escándalo. Y Hombre, bueno, vien... aparece en un recopilatorio de Hellcat Records. Eso sí. v i e n e de la mano de Hellcat Records, con lo que calidad, pues le, le damos, ¿no? O esa, esa concepción de decir, pues sí, puede ser、eh... una banda. Hellcat está e s í d i t a n d o un montón. A ver, e h i t a también un poco de todo, ¿eh? Desde.、Pues、sí, sí, no, el... pero a ver, pero la verdad que el, el tema está muy bien. De hecho, íbamos a, a despedir hoy Escándalo con el último tema de Escapa Rápido, pero bueno, <risa> casi que vamos a poner este. Así, Venga, así que, que nos dejamos o t r o día lo pondemos, ya sabéis que, que lo queréis escuchar, pero otro día lo ponemos. Así、sí. que nos despedimos con estos y ya、sí. damos por fin y quitado el programa. Pues venga, pásenlo bien y disfruten de Rockstone Rockers y Orange Street. Por cierto, que vienen los Batmanes. Eso. Hostia, lo... sí, pa' Julio, Zaragoza, con Embers p a d Pero bueno, yo creo que lo bueno será que bajen Embers p a d aquí a la radio, porque yo creo que pa' Julio nos tienen que contar cositas que Sí, deben d de estar e ahí tra... s í deben de tener alguna cosa entre manos. O sea, que tiene que, tenemos, que tiene que salir aquí. Pero bueno, eso lo dejamos para Julio. Venga,、sí. que, que vengan los Embers p a d y que se expliquen. De momento, eso. Hasta de momento,、eh, sábado que viene b e r m u Taco en dos tiempos y para despedir Rockstone Rockers y Orange Street. Hasta la semana que viene, chao. プリン。 Okay.